com, pero me apunta Nicotrapa, ni productor, que ya tenemos el último testimonio de, del día de hoy. Junior Sequeira, ¿no?, después de cumplir 800 partidos en la Liga, en lo que fue la victoria de Comunicaciones, 100 a 82 sobre Hispanoamericano. 800 partidos Junior Sequeira, eh, desplazó del décimo segundo lugar a Gustavo Imáez Fernández, el lobito que tenía 799 partidos uno de los jugadores en actividad con mayores partidos disputados, eso le hoy en la Liga Data, que también hace Javi Domínguez, 182 ganó comunicaciones, que ya se puso la quinta colocación con un récord de 16-10, eh, 19 puntos para Jardero, 18 para Gachon, 17-17 rebotes para Bortolín, 14 para ser mirando el espalgo. ¿Cómo te va, Junior? Felicitaciones. ¿Cómo andan, Javi? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos bien, bien, bien, acá, en Mañana Libre, así que eh, disfrutando acá en familia, y bueno, contento, y me levanté y me enteré de, de haber llegado, a, como si, por los 800 partidos, ahí por eh, por la Liga Baja, que, que informó, y bueno, eh, más que contento, ¿no?, después de haber de un número eh, tan grande en, en nuestra Liga, ¿no? Sí, sí, no la verdad que es, es, es algo realmente importantísimo, Algo que, bueno, que, y todavía los que faltan, ¿no? Todavía los que faltan, si quiere. Así que, buen número para vos. Y, y contanos algo de este recorrido tuyo por la Liga Nacional. Eh, ¿Qué sentís cuando ves eh, que llegaste a 800 partidos? Que, ¿Cuáles son los mejores momentos? Este, bueno, ayer recordábamos en la transmisión, junto con, con José Montesano y Juan Carlos Mechini, Eh, cómo fuiste a jugar el Mundial del 2010, porque estaba en la cancha Juan Pablo Cantero, que había sido uno de los dos bases que se habían lesionado, el otro había sido Juan Pifiguelova, y vos con Marcos Mata, que fue el reemplazo del de Chapo Nozioni, en el 2010 de Turquía, llegaron ahí como dos domineros y tuvieron una buena participación dentro del equipo. a Muchas cosas, me imagino, como para contar, y mucha experiencia como para transmitir, ¿no? Sí, sí, sí, creo que, bueno, lo decían ustedes, y Y pasaron muchísimas cosas, a veces, yo por cómo soy, no lo único que siento hoy justo cuando hablaba con amigos y familiares es la misma sensación de del primer partido, ¿no? De, de, de que debuté en Quilmes y esa adrenalina, nervio, ansiedad, todo junto previo a un juego, que es lo que lo que sigue estando y es lo que te, te mantiene, que cuando eso se apaga... Eh, o ya no sentí lo mismo eh, ya cambia y bueno por suerte eh, tuve el eh, momentos eh, lindos momentos no tan lindos, porque 800 no partidos son no jugados y hay mucho no jugado por, por la carrera nuestra lo que son las lesiones convivimos con eso pero pero la verdad que no no me fal la otra de lo lado también con Eh, en el receso con Leo Gutiérrez y, y recordándonos de cosas en el Mundial del de, de Logro Junto y le decía que no que no me pongo a mirar para hoy en actividad no me pongo a mirar partido ni, ni a pensar que de lo que viví jugando o las cosas lindas que me tocaron vivir si ¿sí? te puedo mencionar lo de Turquía como dijiste que algo importantísimo con la selección o los campeonatos Eh, ganados o el título de la liga con Boca pero obviamente eso está pero en ningún momento me, me detengo siempre estoy pensando en ir buscando objetivos buscando motivarme y y cada desafío con con el grupo que me toca estar y es como me toca estar este año con comunicaciones entonces creo que el día que deje de, de o que no juegue más o que ya no esté actividad y recién voy a poder Eh, mirar y disfrutar o analizar todo el, el camino recorrido digamos Chanti. Junior, ¿llevabas un registro de la cantidad de partidos o te enteraste hoy cuando se publicó? Eh, me, la verdad, el año pasado, antes de Juan lo playó, la liga pasada playó, perdón eh, creo que Selen me, me comentó que estaba cerca de los 800 partidos, que si llegábamos a instancias finales iba a poder lograrlo. Eh, pero bueno, no se pudo y pero la, me levanté hoy con esa con esa noticia y, y bueno, las la felicitaciones de amigos familiares y familiares y bueno, la verdad que bueno, es un número, digamos, y como te dije antes lo, lo disfruto porque te pone a pensar y son muchos, y más cuando cuando leo que que pasé por un juego, por, por decirlo a, a lo visto, que me tocó compartir con él y y lo admiro muchísimo, entonces estar dentro de ese pelotón en nuestra historia de la liga es algo lindo, ¿no? Bueno, y hablaba de no haber conseguido el objetivo del año pasado de comunicaciones, me imagino que hoy la meta es esa porque además el presente es muy bueno, están quintos detrás de ese lote que conforman 15 salones San Lorenzo Gimnasia e institutos que son los equipos argentinos que nos representan a nivel internacional y que además el viernes definirán el Super 20. Sí, sí, sí, sí. El objetivo nuestro es que cuando se armó esta liga, hacernos cargo de, de mejorar la posición del año pasado. Creo que hicimos una gran fase regular la liga pasada. En los play son como te dije hoy al principio, a veces te tengo que convivir con, con las lesiones y, y no pudimos llegar de entero a jugar con Ferro, una serie durísima, y nos quedamos fuera a la semi, que era el objetivo, y de jugar torneo internacional, ¿no? Pero pero bueno, el el club hizo un gran esfuerzo se mantuvo la base, el equipo eh, nos reforzamos y, y bueno la primera parte no fue la esperada otra vez eh, como te digo, no encontramos una regularidad por por, por no estar entero completos eh, en mi caso perderme partidos, el Super 20 entero los primeros partidos de la liga eh, pero bueno hay que tener paciencia y encontrar una regularidad creo que Que lo, que lo hicimos terminando el año, eh, y, y arrancamos de la mejor manera, con una salida difícil y ganando bien, eh, como fue la de Junín y, y en obra, y bueno, ayer con un equipo como Hispano que nos planteó un juego totalmente distinto a lo que veníamos jugando nosotros, se nos hizo un poco trabada, el primer cuarto sobre todo, pero bueno, después de los 30 minutos restantes pudimos tener el control del juego y... ...y ganar con tranquilidad a través en casa, ¿no? Junio, querido... Eh, ...bueno, felicitaciones... Por, por, ...por este presente... ...de, de comunicaciones... Eh, ...16 de ahí es el récord... ...está el 15... ...San Lorenzo, gimnasio e instituto... ...que están las cuatro primeras colocaciones... Eh, ...tus 800 partidos... Eh, ...que sean muchos más... Eh, ...nada, a disfrutar de este momento... ...y, y a seguir por este camino... Bueno, muchas gracias Fabi, saludos a todos y, y bueno, estaremos viendo y hablando pronto y si yo quiere, ahí está la palabra de Junior Sequeira ya prácticamente cerrando el programa, 800 partidos por él que en el décimo segundo lugar histórico nos contaba Javier Domínguez a través de la cuenta de Twitter La Liga Data desplazando a Gustavo Ismael Fernández con eh, 799 partidos disputados